Ah era que dir Després de buscar tanto An de salir el sol i per que me deixes Ver tu rosso en oració. En estos momentos Comienza su programa Manantial de Fe Transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario Dirigido y presentado por el reverendo Moisés tiene la palabra A todos nuestros amigos que están en sintonía A todos nuestros hermanos y hermanas en la fe en el Señor Jesucristo Muy buenos días, un día frío un día que ya se nota abismo el invierno que está llegando estamos en otoño sin duda pero aquí en chile no es cierto el otoño es fuerte inmediatamente bueno gracias a dios por todo ah, un día que yo creo que los que trabajan en construcción los que están en el campo Ah, eh, cuando el sol, el sol está en su cenit o oh, hay mucho calor, es muy eh, muy difícil, es eh, muy eh, fatigoso de poder trabajar. Y hoy día yo creo que para calentar el cuerpo hay que trabajar fuerte, hay que hacer todas esas cosas. Entonces, en el nombre de Jesús le doy ánimo. Tenga ánimo. Hay muchos que trabajan en las carnicerías, lugares fríos. Ay, qué terrible, ¿no es cierto? No obstante, es su labor lo que le gusta, lo que ha lo que tiene para poder sustentarse a él y su familia si así es. Bueno, en esta mañana que Dios le bendiga grande y poderosamente. Luego estaré leyendo un salmo para todos nosotros. El Salmo 93. Este es un salmo de la majestad de Dios. Dice Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ceñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firmes tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido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 recuerdo que días atrás estuve hablando del primer versículo en una iglesia de un pastor amigo de un pastor que también pertenece al consejo de pastores como yo dice Jehová reina y se vistió de magnificencia magnificencia oh qué palabra tan amplia y tan completa, una palabra tan rica en tesoros, en variaciones, en búsqueda, la magnificencia, ya la magnificencia es más que bueno, superior a lo buenísimo, es magnífico, es magno, es mucho más, lo más grande, lo más poderoso, magnificencia, Jehová o oh Dios se vistió de magnificencia, o sea en la magnificencia, ahí está todo lo bueno, lo máximo de bueno, ahí está lo máximo de poder, ahí está lo máximo de bondad, lo mayor de todo, lo máximo magnificencia en amor en comprensión en sabiduría magnificencia jehová o oh dios se vistió él tiene lo máximo la magnificencia del amor ahí lo tiene y él se viste de la magnificencia del amor ahí tiene a su, a, a, a su mano tiene tiene el poder si se vistió de la magnificencia de poder se vistió de la magnificencia de bondad Dios se vistió o sea Dios tiene a disposición todo lo que es más sublime si sí, voy a poner esa palabra sublime me gusta lo sublime lo perfecto Dios se vistió de perfección Todas esas cosas o esas cualidades Dios las tiene para sí Y qué interesante es que Dios las tiene todas esas cosas para nuestra disposición Dios dispone de todas esas cosas para aquel o aquella que cree en Él Ah, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firmes tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Ah, qué, qué lindo es poder, uno es escudriñar, buscar dentro de los tesoros espirituales. Le regalo este salmo. Salmo 93 Amén El sábado Tuve la oportunidad De estar en la plaza Aquí en nuestra plaza De Puente Alto, ¿no es cierto? Eh, qué lindo fue participar Con personas Que aman la vida qué lindo es poder participar con personas que a ver, abajo de este edificio hay un cuadro pintado ¿ah? de flores de una de las flores que más me gusta a mí hay todas las flores son bonitas pero hay unas que son preferidas me refiero a la flor del lirio o lis y posiblemente muchos pasan y no se han fijado está dentro de un florero oh, y es, son muchos lirios colores celeste con azul tonos blancos y lo pintó un famoso pintor van gogh y qué lindo fue de, de, de que lindo es verlo a mí me gusta porque el lirio es tan delicado tiene tres pétalos grandes que se que se ponen como un tapete que son doblados hacia abajo, ¿no es cierto?, con sus pistilos hacia hacia arriba también. ¡Ah, ¡Oh, qué cosa linda! Bueno, lindo fue para mí participar de este evento ProVida. Me dieron la oportunidad de poder, estaba programado sobre eso, de poder hablar a ese respecto, porque yo creo en la vida. Qué lindo es poder verlo la flor como lo mencioné verlo con ojos de vida y no con ojos de muerte Ah voy a hacer pedazo todas esas cosa voy a sacarlo de aquí porque estorban esa cosa qué lindo es poder ver un árbol aquí estoy viendo unas palmeras que le dije a mi amigo dios atrás sabes cuántas palmeras hay en la plaza puente alto ah por el lado de Conchitoro y muchos dirán bueno hay hartas palmeras Yo me he fijado, hay siete, siete palmeras grandes, altas Ahora tienen pocas ramas porque muchas veces los podan tan, tanto, tanto Que no le dejan de ver su majestad ¿Ah? La palmera es una, un, un árbol majestuoso, lindo Me gusta eso Y cuando tiene eh, ese racimo de dátiles, oh qué lindo que se ve eso a ¿Ah? los dátiles que, que, que son verdes después se ponen amarillo no es cierto después se ponen eh, color salmón y después se ponen cafecito cuando están maduros cuando niño a mí me gustaba recoger los que caían blanditos así rico era muy rico dulcecito <risa> qué lindo es poder la vida ver la vida en aquellas mamitas o que iban a ser mamitas que estuvieron allí Yo estuve con dos pastores, el pastor Leiva y otro pastor amigo, que, que, que nos ya nos conocemos mucho tiempo, muchos años. Más tuve la oportunidad de tener la locución un poco y me refería a la vida. Habían muchas personas, muchas personas allí. Y al parecer, no es cierto, le agradó lo que yo hablé, pero hablé de la palabra de Dios y de lo que nosotros creemos. Creemos que Dios da la vida porque no hay máquina hoy día que puedan dar vida, no puede no pueden sustentar un poco de tiempo como un corazón, un corazón desde de aquellos que, que son máquinas, ¿verdad? Corazón artificial, por un poco de tiempo. Pero aquel que nace con la vida, con el corazón palpitante, ¡ah, qué lindo es eso! ¡Qué lindo es un niño! ¡Qué lindo una niñita! ¡Qué lindo una persona que tiene intelecto, que puede aprender a hablar y todas esas cosas que nosotros sabemos! Sí, y Dios me dio la oportunidad de hablar estaba Estaban algunas de las autoridades Estaba la máxima autoridad comunal, ¿no es cierto?, el alcalde Codina Y algunos asesores, estaba algunos también eh, eh, consejeros Y también los que nosotros elegimos como, ¿cómo se llama?, estos concejales De manera de que me gustó Y gracias a Dios por eso Porque puedo yo decir de que podemos tener nosotros un Dios que nos ayuda, que nos protege, que nos guía, que está a nuestro lado siempre, que cuida de sus hijos, que cuida de la creación. Es el hombre, el mezquino, el ser humano, el mezquino, el ser humano, el que humilla, que esclaviza. No es Dios. Por eso aquel que aunque esté esclavizado, si está con Dios en su corazón se siente libre Ah así podemos ver testimonio maravillosos en muchas personas y mismo en la biblia se registran eso también por eso gracias a dios gracias a dios dios bendiga a todas las personas todas aquellas personas que estuvimos el sábado en la mañana en esa magnífica eh, reunión de los que amamos la vida y amamos a dios <risa> pero voy a hacer un poquito. Bueno, como dije, me gustó mucho eso. La conclusión es que yo amo la vida, la vida que Dios me dio y muchos también. Algunos están desiludidos de la vida. No hay ilusión más en la vida. Qué pena. Qué pena, pero si ¿sí está en Dios ven a dios y dios te dará una vida nueva si sí, todos los que estuvimos allí entonces un abrazo cariñoso los que pudieron los que hicieron posible esa reunión los que hicieron posible de esa de esa congregación enorme que había en la plaza de los que amamos no es cierto nuestros seres nuestros seres humanos nuestros seres queridos no es cierto porque si no fuera así Oh qué terrible sería vivir en una isla solitario Dios bendiga a todas las autoridades Amén Mire, había un hombre también que cantaba muy lindo Y todavía hay muchos cánticos de él Y este hombre desafortunadamente perdió su vida aún siendo joven Porque se metió con personas O esas personas se metieron en su vida Y lo hicieron mal cambiar de ritmo. Me refiero a Elvis Presley, que cantaba himnos tan lindo, tan lindo, tan lindo, himnos evangélicos y traje para ustedes uno, "Get Touch Me". Me ha tocado. Shakubai Fins Oh, something happened, and now I know He touched me and made me whole. Oh, since I met this blessed Savior. And since he cleansed and made me whole Oh, I will never cease, never cease to praise him Una cosa sucedió y ahora me tocó me Ah, qué lindo, ¿verdad? Es un himno un himno que cantamos muchas veces en las iglesias lo cantamos a a solo Muchos lo cantan en dúo o trío. Pero qué lindo es, me ha tocado. Sí, Jesús me ha tocado. Ah, qué lindo y precioso himno que hoy día le traje para ustedes. Un recuerdo que Elvis Presley, hijo de cristiano, y fue cristiano hasta hasta su adolescencia. Ah, después ya de jovencito, lo tentaron, las cosas fundada, y murió de una forma que no debía ser de haber muerto como se cree, otros dicen que aún de, que fue una muerte simulada, o sea, alguien se hizo pasar por él. Bueno, hay tantas historias sobre eso, pero hoy día le, le pido a usted que ame a Dios, ame su vida, haga algo interesante en su vida. Muchos dicen, deje un legado. ¿Ah? Bueno, si puede hacerlo también, ¿por qué no? Yo creo que cada persona deja algún legado, sea triste, sea malo, sea bueno. Pero delante de Dios, nosotros cuando estamos en el camino del Señor, ah, hay algo que nos impulsa, no es verdad, para, para seguir aquel camino que ya hemos encontrado. Jesús, Él es el camino. Luego estaré leyendo para ustedes una historia del Señor Jesucristo. Voy a leer en San Juan El Evangelio según San Juan capítulo 5 Dice así Después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén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 Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amén. Un maravilloso y precioso milagro de sanidad. Para alguien que no tenía esperanza. Ya hacía 38 años que estaba allí. ...acostado al lado del estanque de agua... ...una piscina enorme, un estanque de agua... ...y había una multitud de enfermos... ...como acabo de leer... ...que esperaban que el agua se agitase... ...ah... ...porque dice aquí la palabra del Señor que un ángel... ...venía de parte de Dios... ...venía para... ...darle... ...la sanidad... Aquella persona que estaba esperando que se agitase el agua y que fuera el primero que entrara al agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense la cantidad de gente que estaba a la orilla del estanque, posiblemente hasta con un pie metido en el agüita y día y noche. ¿eh? O una mano metida en el agua porque quería ser el primero cuando la, el agua se agitase entonces según desprendo de lo que está leído aquí muchas personas tenían alguien que los cuidaba para cuando estaba agitándose el agua lo metiera inmediatamente dentro del agua para ser sano qué misericordia de Dios quien mandaba un ángel de tiempo en tiempo para hacer este milagro Sí, y este hombre hacía 38 años Que estaba enfermo Y ya al parecer no tenía esperanza Así que miraba al otro otros que eran sanados ¿Ah? Porque él mismo dijo Cuando Jesús lo vio acostado Le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre dijo, Señor No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agite el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Ya no tenía esperanza. Pero hoy día en esta mañana a ti, a todos los que quieren ser sano de su cuerpo y de su alma. En esta mañana el agua se está agitando. El agua espiritual por fe entra en el estanque. Entra allí donde el ángel está agitando el agua. Entra por fe en el estanque y dile, Señor Jesús, yo quiero ser sanado ahora, de mi alma. Quiero ser sanado de mi alma, quiero ser sanado de mi cuerpo. Y ten por seguro, si tú tienes fe, ahora, aunque si no tienes fe, pídele a Dios también, dile, Señor, aumenteme la fe. Y te aseguro que tú vas a ser sano he visto tantos milagros en mi vida que yo no desconfío nunca y nunca podré desconfiar de los milagros de fe porque es por fe la palabra del señor dice que es por fe y no por ver las cosas por vista no no no y en esta mañana el señor te puede quitar todas esas dolencias todas esas angustias todos esos problemas Todas esas dificultades, tómate de la, del manto, de, de, de la gracia y de la misericordia del Señor Jesucristo. Como aquella mujer que se acercó al Señor por una multitud, y se abrió camino y dijo, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y fue, sucedió el milagro. Y cuántas personas que van a la iglesia y dicen, no, yo voy a ir a la iglesia porque voy a salir sanito o sanita. Ah, había una hermana que estaba enferma de su cadera, de sus piernas, de su rodillas Enormes heridas de, de los de, de, de, de los varices que se habían reventado Ya eran úlceras varicosas Llegaba apenas la iglesia, y demoraba más de, de una hora caminando Y, y eran como 6, 7 cuadras, un poco más tal vez Se sentaba en cualquier lugar Cuando llegaba a la iglesia parecía otra persona separaba incluso algunas veces daba unos saltitos y tenía una voz tremenda nuestra hermana Lidia Rodríguez. ¡Ah, qué cosa es la fe! Y en esta mañana el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Háganlo. Entra al estanque del agua agitada por fe. Que Dios te bendiga en esta mañana. Por esta su palabra. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Sí, mi amado Salvador Jesucristo, Dios eterno, te dirijo mi oración con fe, con fe en esta poderosa fe, Señor, que puede sanar de nuestros cuerpos de cualquier enfermedad. Ponga su mano, mi Dios amado, poderosa, invisible, gloriosa sobre los enfermos, Señor, aquellos que sufren y padecen, en este día, Señor y levántelos, dele la fuerza, dele la sanidad, la cura divina Señor bendito, porque por sus llagas y sus heridas somos nosotros curados, también aquellos que están enfermos del alma, del espíritu, que no pueden llegar a su casa porque sienten algo, porque están tullidos espiritualmente, ¡ah sí Señor! levántelos Dios mío dele nuevas fuerzas para que no pierdan su tiempo su vida, su alma Señor que cuentas le dará a usted Señor cuando lleguemos ante su presencia oh Dios de gloria Señor a usted le pido Señor Jesús que sane del alma, del corazón del espíritu y también de este cuerpo físico en el nombre de Jesús se lo ruego amén y amén Señor Jesús Entonces, estimados amigos oyentes, la Iglesia Apostólica Anglicista de Chile que tiene este programa Manantial de Fe en esta radio Puente Alto 107.5 y este pastor, el reverendo Moisés Salvear, desea que hoy día usted haya recibido Si sí, en el movimiento del agua espiritual haya recibido la bendición de la cura divina de la sanidad en su cuerpo y en su alma y le convido a nuestra iglesia Iglesia Apostólica Unicista de Chile la calle José Victorino Las Tarrias número 630 en la población Pedro Aguirre Cerda repito la calle José Victorino Las Tarrias Las Tarrias número 630 que Dios le bendiga si Dios permite hasta mañana